Bien san, leyadores de la sonrisa. Hoy en Atención. Faltan 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos. 10 segundos. Probando 1 2 3, probando 1 2 3, probando. ¿Estás escuchando? Está escuchando? escuchando los leyadores de la sonrisa. <risa> ¿Un proyecto Neofónica, Proyecto Rayo desde la tierra fértil del Franco Basaglia plantamos la semilla de la palabra La música es lo más La música lo más Bienvenidos a Poligrama un programa hecho por locos para locos Desde Radionauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta solcito. Un programa que te anhelará todas las tardes y que hará que se están locos los que institucionalmente los ponen en cuatro paredes o los que estamos afuera legitimando esa enorme injusticia desde todos los tiempos nunca supimos qué hacer con los anómalos hasta que supimos que los anómalos, somos nosotros yo me di cuenta por primera vez que los normales y los anormales convivían en la fiesta de la vida si te dan miedo los locos acordate de una cosa son mucho menos peligrosos que los normales mucho menos <risa> escuchando los agradadores de la sonrisa fumate a este removil de locos te esperamos La televisión muestra lo que ocurre. En nuestros países, la televisión muestra lo que quiere que ocurra. Y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión, esa última luz que salva de la soledad de la noche, es la realidad. Porque la vida... La vida es un espectáculo y a los que se portan bien el sistema les promete un cómodo asiento. Imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco. Y no hay rincón en el mundo al que la televisión no llegue. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas y nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata. Mientras los jóvenes, hijos de la televisión, y entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. Y en nuestros países, la libertad de expresión consiste el derecho al pataleo en algún periódico o en alguna radio de escaso alcance. Y a los libros ya no es necesario que los prohíba la policía. Ahora, los prohíbe el presidente. Colonialismo visible Te mutila sin visibilidad Te prohíbe decir Te prohíbe hacer Te prohíbe hacer Colonialismo invisible, en cambio Te convence que la servidumbre es tu destino Y la impotencia tu naturaleza Te convence que no se puede decir Que se pode no se ser que non se pode ser con el apoyo de La Cuerda, tienda de instrumentos musicales en La Plata, taller de reparación de instrumentos de cuerda, herramientas, maderas y accesorios para el tierno. también con su disquería, con todas las bandas independientes de la ciudad. A través de Whatsapp Al número 221-511-4919 221-511-4919 La Cuerda Calle 68 Entre 3 y 4 La Cuerda Tu lugar musical La Uno es un ser humano y tiene valor como persona Yo no estoy loco Ni soy loco Necesitamos que se cumpla La ley nacional de salud mental 26.657 Mi nombre no importa mi trabajo menos Busco un libro perdido Pero me encuentro con otros Después de las bibliotecas, después de las librerías, después de los coleccionistas, ya cualquier lugar podía ser bueno para encontrarlo. ¿Sería esto lo que buscaba? ¡Ay, ay qué fiebre! Salambres, de Néstor Perlonger, el poeta, el militante, el fundador del Frente de Liberación Homosexual en los 70. Arrojó textos e ideas a la hoguera de las conciencias púdicas escandalizadas. Imaginó a Eva Perón recorriendo prostíbulos. Antes había enjuiciado los patrióticos fervores por Malvinas. En alambres están las hebras trágicas de la historia latinoamericana. Las guerras son masacres de los cuerpos. Pero cuando Perlonger dice cuerpos, no es una idea, una generalidad. Es alusión detallada al goce y al dolor. Son lenguas que lamen, fluidos que circulan, sexos que pujan, pieles que se estrujan, agujeros que se abren. ...son esa materia que se expande y se contrae... ...su poesía hace de la lengua torsión inédita... ...y del español una superficie alterada por el portugués... ...está la nación estos poemas... ...pensada desde las potencias crispadas del barroco... ...soñada en las entrepiernas de los combatientes... ...y bañada en la saliva de los amantes... ...una nación lejos de los fastos y de los ritos... ...apenas contenida en la violencia de la poesía... ...o sea, rutilante a la vez de patria y extranjería. Con su sencillo traje de moselina blanca, Cielo, tijereteado por las balas. El millé candoroso, arrebolado, de azahar, de azaleas monta. Sí, éramos cómplices uh -huh. más otra cosa, ¿viste? porque él la la revista Fonsina, la estudiaba con nombre de estudiantes. Perlonger podría confirmar que por cada libro que buscás, simplemente en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio ha hay cadáveres. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura, debe buscársela sonámbula y a los tumbos casi ciega entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, saltos de marta de un lado a otro del mar a la meseta mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión cuando lleguen los poetas del mañana los que anunciarán la alegría. ¿Tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Pero que ¡Es Franco Basaglia! A veces si la única forma de mantener su estado es volverse un poco loco. Sangre negra de los corazones Sangre negra se derrama en mí Sangre negra De las ilusiones Gota a gota Envenenando así Un eclipse Estático en el cielo Una estrella punto de morir Una flor con métalos De hielo Arboleta volvo en mi jardín Hay un perro con corona y cetro El virrey se quiere divertir Se frotan os cuernos Lejos vibra mudo otro latín Hay un pozo adentro de tu sueño La condena de vivir así Ley, dice que la ilusión muera Hoy el diablo se ha feito el bigote Yo son terecaro por victoria Se lando de todos en su trono anda y baila al lado en un volcán Sangre negra de las decepciones Lula La rota gira y gira en mí Sangre negra brota en los rincones Crece el ritmo y se reforra el fin Un bufón Decretó Que la voz Fuera Otra ley Dice que La ilusión Fuera Un bufón Decretó Que la voz Fuera Otra ley Dice que sioun con un buflo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 La cuerda, calle 68 entre 3 y 4. La cuerda, tu lugar musical. Thank you. el tema también quisieron muchos de los países expulsar a Venezuela de, de, del Mercosur y hubo ahí eh, una intervención directa del presidente uruguayo y del presidente Boli, Boli, eh, de Bolivia Boliano. para que no Correcto. no suceda bueno, ¿Cómo ve entonces ante esa situación Venezuela en la región? Venezuela en la región está resistiendo está luchando y nos estamos preparando porque en América Latina viene una nueva ola de pueblos viene una nueva ola de movimientos y gobiernos progresistas. Lo que estamos viviendo es sencillamente la confirmación de que América Latina no tiene vuelta atrás. ¿Qué diría el pueblo argentino? ¿Qué dice el pueblo argentino? ¿Acaso el pueblo argentino aplaude y está feliz con la llegada del neoliberalismo salvaje y el despido de los trabajadores, la eliminación de las pensiones que el gobierno nefasto de esta sanguijuela, Mauricio Macri, le ha aplicado al pueblo argentino? ¿Qué dice el pueblo de, del Brasil? ¿Acaso el pueblo de Brasil está contento y soportando que le recorten los beneficios sociales que hayan hecho una reforma constitucional para prohibir la inversión social durante 20 años y su crecimiento? No, vino una nueva ola de pueblo y aquí va a estar Venezuela, mira con su bandera. Aquí está va a estar Venezuela victoriosa para seguir esta ola de cambios revolucionarios que América Latina ha tomado como su destino. En Radio Nauta está sucediendo. Poligrama. El sufrimiento es el dolor del tiempo, la angustia es la memoria del desamparo y la depresión apenas una cobardía del cuerpo, el único dolor que confiere nobleza es la tristeza. La tristeza del mono, cuando comprendió que lo había atrapado el profesor del universo. La tristeza del árbol, cuando en sus ramas congeladas comenzó a escuchar los cuchicheos desesperados de los pájaros. O la tristeza del hombre primitivo, obligado a quedar atrapado en la jaula de la nostalgia. la tristeza de mi abuelo cuando vio desaparecer la ferretería, luego la tintonería comprendió que pronto iba a esfumarse en la nada el bar en donde él había construido 20 años atrás su hogar nómade. Esa la tristeza, la tristeza de un niño ya un poco más grande encontrando en los cables el cadáver de un barrilete que remontó hace mucho tiempo, la tristeza de rememorar o la tristeza de un niño pequeño en la playa inventando historias dentro del castillo de arena que va construyendo Historias que el mar inmediatamente destruirá, tratando de enseñarle al niño las consignas de la existencia. Que nada es real, que todos están solos, que la ausencia es eterna. locamente me parece comprender el contenido de todos los argumentos el origen de todas las historias y hasta hasta el destino de todas las intrigas no es que no es que tenga la pretensión de haberlo vivido todo ni siquiera lo he soñado todo no guardo En los bolsillos de mi memoria la versión taquigráfica de todo cuanto existe. resultan conocidas como si ya las hubiera escuchado, y todos los paisajes me parecen vistos como si ya los hubiera visto, escucho la misma canción en la letra de todas las canciones, sin embargo no es que guardo en la memoria de mis ojos el arduo laberinto de todos los reflejos. que a todos he amado que todo lo he llorado y que a todos he perdido es como si en una instancia imposible un misterioso filamento luminoso uniese todo cuanto existe y aun lo que no existe CBTV CBTV se llama en realidad constantemente viendo televisión por eso es CBTV es un poco de rock and roll mi púa marrón constantemente ¿Sí? viendo televisión mi Tellevisión, televisión, televisión, televisión. Alfonso es un quieren que vos seas algo y algo nunca es alguien. Vos tenes entonces cosas para defender. Ellos quieren ser los dueños de tus pensamientos que quieren usar el cuerpo Te quieren tener como un bien televisión no, no, no, no. televisión televisión televisión alfonso es un desterol vi para sus amigos pero para mí not this, me quiso morder no hay madonnas ni sex vistos en montevideo somos un espejo ciego que le vas a hacer de defender entre piel y piel sombras en el sol entre vos y el o entre vos y ellos constantemente viendo televisión constantemente viendo televisión televisión televisión, televisión, televisión. Nancy esconde cosas feas bajo sus perfumes Toda esa pseudo-cultura Tiene que caer Como aquel gigante de oro Con los pies de barro Mírala bien a los ojos Y la vas a ver Porque se mete bien esa abeja que no hace miel eso es la ausencia del amor entre piel y piel sombras en el sol entre vos y él o entre vos y ellos contándome teniendo televisión Tantemente vendo televisión Televisión Televisión Televisión Vamos a jugar un poco tiempo para llegar? ¿No te concentrar? ¿No te cree nadie? ¿No mojas hace mucho? Uh. Bueno, todo eso no importa, sigue escuchando Ombligo del Mal. Bueno, todo eso no importa, sigue escuchando Ombligo del Mal. Bueno, bueno ¿todo, todo eso no importa, sigue escuchando ¿Ombligo, ombligo del Mal. Es quite fantastic En ayunas por si se apaga la luna Para palpar las texturas Llamadas inoportunas Me quieren decir más Aunque tú nunca lo asumas Ya no sé sentirme mal Antes de eyacular avisa Con malas expresiones Cancelé falsas sonrisas Más de uno estrangulado por las prisas no aire no es más puro por estar en la cornisa Hoy no tengo tiempo ni pa' mí Aprende a reír, no es tan difícil Me quité el sombrero por ti Cansado de movidas, no hay alcohol pa' tanta herida Interpreta como quieras, pibas pueden ser bridas Pero admítelo El sol y la luna nunca fueron tan distintos Muchas veces me ha faltado corazón Paredes gruesas entre tú y yo Ninguno de los dos sabe dónde para el ascensor que avanza lento y sin motor hace tiempo que en tus ojos no hay color ni calor en esta habitación esta habitación avanzo frame a frame no os creáis lo que veis si hasta el telediario es fake la mitad de las palabras son volátiles la mitad de los humanos son reptiles gritando los raíles paso el tren sentado en la renfe junto a ti me duelen los ojos de mirarte de perfil No pasan las paradas con las manos sudadas y la lengua atada sin pensar en el mañana. No saltes de cabeza si no sabes cuánto cubre, competí conmigo mismo y al menos partícipe Más serio que ayer y mucho menos amable, aunque me veáis jodido no me echéis un cable. Pues si miles de rutinas empalmé fue porque quise, como tomar café, como girar el grinder Perplejo ante la tele, se me fundió más de un píxel. Convierte el array en algo positivo. Mapaste un En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Michelli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley. Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional. Por el derecho al aborto Legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. estás haciendo aquí. Tienes que venir aquí para escapar del repetitivo aburrimiento de tus escuelas, trabajos, escapas de tus jefes, de tus padres y de los políticos. El sistema te está pateando y te dice lo que tienes que hacer. ¡Controla tu vida! ¿No estás cabreado con esta hipócrita y represiva loca sociedad del beneficio que niega que puedes controlar tu propia vida y te hace ser simplemente un engranaje en una masiva mayoría que solamente existe para quienes pulsan el botón? ¿Para ellos y no para nosotros? ¿Controlas tu mente? ¿Eres libre de hablar de tu mente, pero es tu mente libre por sí misma? A través de la televisión, los periódicos, las escuelas, los colegios, las advertencias, tu mente es moldeada para que acepte el sistema. Si caminas demasiado lejos de la línea, si te levantas, si te agachas, entonces ellos te revientan. ¿Controlas tu cultura? De acuerdo. Ha venido a tres conciertos gratis cada verano al Hyde Park, pero la industria pop está orientada hacia el beneficio. Está comercializada y el 90% es mierda computeralizada. En algún otro lugar alguien está engordando a costa de tu pan ¿Estás implicado en la música? ¿Piensas que sentándote en la parte de atrás puedes aspirar a implicarte en lo que está sucediendo afuera? ¿Eres parte de lo que está pasando? La música puede ser buena, pero... ¿Te has parado a considerar qué es lo que hay detrás de ello? No tienes un control real sobre tu vida y tu mente, sobre tu cultura y por lo tanto, ¿qué estás haciendo ante ello? ¿Te importa? ¿A la gente que te rodea le importa? Tienes el poder para controlar tu vida. Golpea el sistema y, en última instancia, crea una sociedad que exista para nosotros mismos.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 También con su disquería, con todas las bandas independientes de la ciudad. Hace tus consultas a través de WhatsApp al número 221-511-4919. 221-511-4919 La Cuerda, calle 68, entre 3 y 4. La Cuerda, tu lugar musical. El capitalismo empezó con el acercamiento de los campos, ¿no? que ponieron el para expulsar los, los campesinos pero empezó también con el cerqueamiento de las personas ¿no? porque cortaron la relación con la natura cortado la relación con los otros cortaron la relación de, con nuestro cuerpo mismo ¿no? con esta forma de autodisciplina no que tú te distancias de tu cuerpo entonces es un proceso de extrañamiento complexivo della natura de los outros, ¿no? Que en verdad es un empobrecimiento porque cuando tú te sientes una cosa pequeña, aislada, no te sientes parte de algo más grande, de una historia, ¿no? Muchas veces reflexionamos con compañía, ¿no? ¿Qué significa el coraje? donde viene el coraje? Porque algunas personas aceptan de morir o aceptan de enfrentarse potencialmente a la tortura porque es otro no no es simplemente que algunas personas son mayores y las otras son peor pero es importante comprender ¿no? que muchas personas se sienten se conectadas con un, con un mundo de relación que va más allá de su vida. E que entonces no vende la fin de su vida como la fin de todo que vede que su vida va a continuar en la historia de nosotros pero esto significa sentirse parte de algo más grande y sí. por eso que digo que el capitalismo si sí, te da la corche pero te obreiza que cuando tú no tiene miedo de los otros tu non no es capace de, de apreciar de, de, de comprender la riqueza que la, las relaciones con los otros son es un empobrecimento e, e por eso che la gente conta la co contra eh, laeuropa e eh, contra tanta scuola consumismo el consumismo alien la pobreza el consumismo es una maneira de compensar un empobrecimiento fundamental Y de procurarse es poder del exterior porque no porque los poderes las capacidades que deberían llegar de tus relaciones con los otros y de tu relación con el mundo de la natura del ¿no? compartir los vientos la luna no de sentir no está no la natura es la foto que se toma y te porta a casa no, perdón, no comprendemos el lenguaje del viento, no comprendemos el lenguaje de las estaciones de la sí. <risa> es. En radio Nauta está sucediendo poligrama ¿Qué es el sonido profundo y esa quejumbre del bombo? Decían ellos, según las leyendas, las tradiciones esas deliciosas mentiras que tiene el el hombre ...para ajustarse al paisaje, dice, el, el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar frutos. Cuando la tierra da mucho maíz, mucho trigo, mucho algarrobo, mucho girasol, mucho lino, se cansa, como se cansa el hombre trabajando y jadea, su respiración es jadeante... Y cuál es el bombo es, es el zadeo de la tierra cansada. Me gustó cuando lo, cuando tuve en la facultad de entender esas cosas. Me gustó, me gustó haberlo escuchado. La sociedad de consumo destrozaron el medio ambiente. Liquidaron millones de especies de plantas y animales. Envenenaron los mares, los ríos y los lagos. Contaminaron el aire. Saturaron la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases nocivos. Rascaron la capa de ozono, agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural y enormes riquezas de minerales sólidos. Exterminaron nuestros bosques y arruinaron los suyos. ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sin distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. Yo que tengo este tipo de pullover Bariloche ancho así y estamos con Mauricio Lotrucho, o sea, Mauricio Lotrucho del partido ADEAD. ¿Cómo te va? Muy bien, vos... Bienvenido al programa. Bien. Te agradezco mucho la invitación. Eh, y vamos a titular nuestro no. programa Juventud Ansiosa. Decime Gracias. Decime una cosa, sí. Alianza Democrática Espectacular. Espectacular, justamente. Espectacular. Ese, es el, ese es el nombre. Sí. Te interesa saber por qué. Antes quisieras saber no. de dónde venís. Bueno, vengo de muchos lugares. Estuve, por ejemplo... Tarzania, no sé si conocés Tarzán. No. no la tierra no. de Tarzán es un lugar espléndido. <risa> es el único lugar donde los negros son blancos, por ejemplo. Ajá. No sé si tenés de decir. No, no Bueno, estuve no también que... en África, en Sudáfrica, estuve no. en, en Francia, uh -huh. estuve en París, justamente, uh -huh. en una vale. convención, de lo cual, a raíz de eso, después vamos hablar de algunas cosas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, contanos algo de la Alianza Democrática Espectacular. ¿Por qué ese, por qué ese nombre? <risa> mira Roberto, venimos recorriendo un montón de experiencias eh, de todo tipo, ¿no? O sí, por ejemplo, vos tenés un montón de partidos que ya los conocés, sí. o digamos que nacieron con vos, o quizás antes, un montón de cosas de eso Nosotros tenemos una idea, una propuesta nueva, completamente nueva, ¿cierto? Sabemos perfectamente que el problema económico es muy grave, o sea que plata no va a haber nunca, entonces, ¿qué hay que darle a la gente? ¿Qué? Alegría. Alegría, totalmente. Es, o sea, un poco de fantasía, la gente tiene que fantasear mucho, entonces nuestra campaña, o sea... El... Va a empezar de esta manera. Yo llego a un barrio carenciado, Ajá. ¿cierto? Yo mismo, porque quizás sea el presidente electo. Eso todavía está eh, por verse. no Bueno, llego a un barrio carenciado desde un helicóptero con una túnica blanca. imagínate vos, ¿no? Una túnica sí. blanca o micrófono inalámbrico. Ajá. O sea que no hay ningún tipo de cable, soy Ajá. casi una figura celestial. No sé si entonces, sí, sí. entonces empiezo a dar soluciones desde un helicóptero Yo me tiro con una cuerda de acero Entonces empiezo a decir a la gente ¿Vos que tenés? ¿Hambre? Sí, tenés hambre, bueno, comé ¿Entendés? Se soluciona Pero rápida la gente se deja también llevar por Claro, toda porque esto es una fantasía. alianza democrática espectacular, espectacular. Es una cosa qué, grande, qué, fantasiosa Completamente fantasiosa qué, qué Contanos un poco, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? Eh, sí, por supuesto, no es una de las normas para llegar a ser presidente <risa> sí. O sea que, efectivamente, los, sí o sí, ah, sí, un, sí, sí, sí. <risa> Bueno, contanos sí algo de las bases, bueno, que sobre eso, sobre el plan... Sí, sí, esencialmente vamos al, al ser humano, vamos al factor humano como primera medida, Ajá, ¿no? No. a mí me importa mucho el ser humano, o sea, es quizás el fundamento mayor que, que inculcó a toda esta gente que nos reúne sí. a hacer este tipo de, de <risa> partidos de la gente... Eh, perdón. No. Sí. Bueno, eh, como te decía, hacer este tipo de, de cosa distinta, de que te saque del, del, del, de la cosa siempre nebulosa. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros uh -huh. en un caso, no? Sabemos perfectamente que el ser humano es por excelencia es igual al otro, o sea Ajá. que tenemos dos manos, ¿entendés? No. Tenemos dos hombros, tenemos dos ojos, eh, sí. y tenemos una serie de cosas parecidas, sí. ¿no es ¿cierto? ¿Qué importancia tiene sabiendo de que somos exactamente iguales, que yo tenga un auto alemán modelo 87 y de que la persona que me está escuchando el discurso, por ejemplo, no tenga ni para comer? Eso es un es problema superfluo, o sea, claro. es un problema de cada uno y cada uno tiene que solucionar como, como se arregle claro, claro. pero esencialmente somos iguales, o sea, eh, esa es la esencia de la cosa eh, y tengo claro. entendido que tenés, perdóname, quiero sí. redondear la idea Redondea, y eh, sí. acentuar so, sobre todo sobre la alegría de la gente uh -huh. yo estuve en África justamente, donde uh -huh. la gente también tiene muchos problemas uh -huh. ¿qué pasa? la gente sabe bailar, se divierte, es entonces verdad. todo eso, todo lo otro es pasajero ¿Te das cuenta? Están no, no, no. el día toque, toque, no, toquetearlo. <risas> Están haciendo algo. Por ejemplo. Tanto haciendo... sí. eh, ¿Tenías un plan para acabar con la desnutrición o algo por el estilo? Bueno, claro. O... Primero se llamó el plan contra el hambre. Y después uh -huh. se llamó plan contra la desnutrición, que justamente el objetivo principal. Uh -huh. O sea, el hambre es una consecuencia de la desnutrición. Uh -huh. O sea, sí. eso sí. es nuestra política, en nuestro caso. ¿no <risas> sí. ¿Qué pasa entonces? En Radio Nauta está sucediendo. Poligrama. ¿Qué hacemos? a grabar? Canto el arragasta, 1 2 1 2 Cuando un repicado y repicuentan y cantando el piano puso su color Cunto sin madera van en lo subir con janda Te viro la danza sensual, la danza del moreno es la danza ancestral, junto a los tambores que nacieron resonando. El albor. De la raza no sobrevive. que saben las historias del gran tocador y la muchachada que dio manos al candombe una alegría que es multicolor una armonía en la danza y sudor cuando notas repicadas cantan los tambores la canción La sonrisa, los gladiadores de la sonrisa. Cedo a salia. Cedo a salia. Cedo